Y este de que si sí, mi esposo había participado en los eventos políticos. Desde hace muchos años que esta población, nosotros de casados llevamos 30 años, por ahí más o menos. Y desde ese 30 años, pues los conflictos siempre se han dado en cada población. Y siempre hemos participado No somos los líderes ni los de cabeza, sino pues apoyamos así como iban apoyando los demás compañeros. Pero mi esposo no era el hombre que se entregaba a ser político, ¿no? Él cuando podía iba y cuando no, no, porque se entregaba más a su trabajo, a su negocio. Y últimamente que se dieron con los problemas del presidente que está... Cuando inició su política de ese presidente, como dos meses antes, como en el mes de octubre, más o menos cuando iniciaba él su campaña, empezó a, a recorrer la comunidad, empezó a, pues a criticar a muchas personas, entre ellos estaba mi hermano Jaime, que era el presidente que había salido más antes, y lo empezaba a criticar abiertamente, públicamente. Y entonces, pues eso a toda nuestra familia le conmovió, de que, ¿qué se trae este? ¿O quién es? Y entonces, ¿cómo inquietó a nuestra familia? Ajá, y resulta que este, pues, así se dieron las cosas. de que ese presidente así empezó su campaña política y de que decía yo soy, yo soy, yo soy el que va a lanzar su presi su la presidencia o yo soy el que va a mejorar el Osochitlán, y que no sé tanto rollo que le metía. Uh -huh. Pero finalmente cuando ya llegó el día de la elección nosotros los de la asamblea comunitaria teníamos a nuestro candidato que es el periodista el que estaba por allá con nosotros ese fue nuestro gallo ellos, de que pues llevábamos ese elemento los de la asamblea fueron como 800 personas esa ocasión y los subimos pero como Manuel de por sí creo que ya tenía comprado al otro grupo entonces fue bien fácil darle la vuelta y hacerse fuerte con el otro grupo Y a nosotros nos dejan en medio De ahí, la gente estuvo bien inconforme Desde ese momento, cuando él ya ganó su elección Como que nos quedamos, ¿y ahora qué? Como si nos hubieran echado harta agua fría Todos ahí parados Ni siquiera le dijo a, este, a ese pueblo que estaba ahí medio Pues vámonos compañeros oh, Pues yo ya gané, pero vámonos O que los viera recogido y se los hubiera llevado. No, este, mi gente que se vaya, vámonos para mi casa. Nada más dijo y ya. Y no, pues ni su misma gente no se fueron porque se fueron dispersando. Todos para sus casas, ya sí. Y así fue como se dieron las cosas. Pero ¿qué pasa cuando ya, ya este iba a entrar a la presidencia? El presidente saliente que agarra y selló la presidencia. Dijo, no, pues vi que esto no va a funcionar Porque la mitad del pueblo se quedó así como que ¿Y ahora qué? No, esto no va a funcionar Cierró la presidencia cerró la presidencia Todos los vehículos que correspondían a la presidencia Se fueron a instalar en la asamblea comunitaria Allí mientras ya se lograba pues la unión del pueblo Y resulta que cuando ya sube a la presidencia, ese señor Manuel encuentra cerrada la presidencia. Pero solo un viejito este, le dio el poder. Un viejito, un líder de, del pueblo de, de ellos le dio el poder. Y dicen que de madrugada abrieron la presidencia y se metieron. Y así fue como ellos se quedaron allí. Pero cuando inician las faenas, ya como a mediados de enero, pues este, agarran los de la asamblea comunitaria. Como ellos ya saben cómo es el techo, cómo se inician las faenas, tomaron su lugar, su camino, dónde ir a limpiar. Se fueron. Un día antes citan a las personas para irse a la faena. Cuando en eso este ya de repente... Nosotras como mujeres estábamos al tanto de nuestros esposos. Cuando en eso como a las 10, 11 de la mañana vienen corriendo algunos hombres y dicen que créndese Dice, Manuel Cepeda fue a atacar a nuestros hombres. Y todas las mujeres en ahorita como les vocearon, se bajaron las señoras a buscar a sus esposos. ¿Y qué pasó? Que Manuel Cepeda llevó un carro de piedras a la vuelta, ahí a golpearlos a los señores con pura piedra. Unos se fueron hasta Puente de Fierro, corrieron, otros por Santa Cruz, otros por acá, otros por el río se vinieron, ensangrentados, muy golpeados, porque los agarró a pura pedrada. Uh -huh. Y en ese momento cuando llegó la gente así muy maltratada, Dijeron pues que lo iban a seguir, pero varios señores dijeron no. No, porque ellos traen asadón, y traen machetes, y traen piedras, y como que hasta armas traen mejor Cálmense, hay que quedarnos aquí, allá en la oficina, una casa grandota que está allá. Aquí hay que quedarnos, hay que esperar que todos los compañeros lleguen, y hay que enviar... a los compañeros que fueron dañados allá a Huautla, al hospital y que los vea el MP y todo eso de ahí para acá pues creo que Manuel ha estado de acuerdo con el MP porque no se ha habido la justicia Ajá. y así pasó en esa ocasión muchos fueron golpeados Ajá. y resulta que después nos tocó ir a a participar en el centro, a pedir la integración de nuestros compañeros, porque habían salido electos de la asamblea, cinco. De hecho, ya tenían sus nombramientos, como dijera yo, pero él, por sus berrinches, no los quiso integrar, no los integró. Y todavía subimos a rogarle, señor Presidente, Pues haga justicia, haga caso, integre a estas personas. Así dice, no, pues, vengan el miércoles. No, pero es que ya necesitamos que se haga esto. No recuerdo qué mes fue que fuimos. Y resulta que no. Junto a su gente, de ese lado estaban. De repente, dejan caer una piedra de un cerrito que es el panteón municipal, pero ya es antiguo. Dejaron caer una piedra, nomás para intimidarnos a nosotros, a todos los de la asamblea. Cuando en eso se deja caer una piedrota así grande, pues nos atontamos y nos espantamos y todo mundo empezó a correr. En eso se cae una ancianita y se le rompe su brazo. Y esa ancianita, pues, ella se atontó y, y ahí se quedó tirada. Después ellos mismos la recogieron y dijeron que nosotros habíamos golpeado. O sea, que la asamblea había golpeado a ese ancianito. Y volteó el asunto, volteó el asunto, bien mañoso el señor Manuel. De ahí ya nos fuimos allá, a la asamblea, allí al lugar a platicar de que no se podía con este señor. De que por segunda o tercera vez ya nos iba a atacar. Y Y entonces, pues, así se ha llevado el tiempo. Resulta que después, con un mes de marzo, viene, mandan a quemar el carro que está allí. Ese carro siempre pues, estaba estacionado por acá. Como la Ucocan ha sido una casa donde se encuentra la, la el presidente, dijeron los señores que era la casa de la novia, Es un lugar donde siempre eligen quién va a ser el presidente, donde platican, aparte de ser una casa de proyectos, de varios trabajos, pues es una casa donde hablan los del pueblo. Y como Manuel sabe exactamente que esa casa funciona, entonces pues ya no veía las horas de tomarla, ya no veía las horas de destruir esa casa, pero inició con el carro. De quemar el carro Nosotros estábamos muy dormidos Como a la una de la mañana Cuando en eso escuchamos Unos tronaderos bien fuertes Que eran las llantas Las que se tronaron con el fuego Y salimos Yo soy una de las personas Muy nerviosas para cualquier evento De esos que sean De escándalo así Me salí Yo sentía mi cuerpo entumido, así grandísimo Ya ni podía ni hablar Y me llevaron a la casa de mi hermano que está acá Y mis hijos me llevaron Y le tocamos y le dijimos que nos dieran posada Porque creo que esta casa ya no se iba a salvar Por la flama que estaba altísima Pues el carro está muy grande El alumbre estaba muy alta, muy escandalosa Y ya abrió rápido mi cuñada Y salimos Y como son cristianos Dijeron arrodillémonos Vamos a pedirle mucho a Dios Que la flama ya no Se extienda al transformador Cerca está el transformador Y la alta tensión Y así estábamos clamando a Dios Que las flamas Ya no llegaran a más alto Mientras los hombres Mi esposo, mis hijos Fueron a llamar a los vecinos que a ver si podían apagar el fuego de ese carro con, con agua o con este, arena. Por desgracia ese tiempo ni mucha agua había porque era sequía. Y este la tierra estaba muy dura. Pues lo poquito que le podían aventar y aventar y aventar. Hasta como a las cinco de la mañana bajó la flamita. Y ya fue que paró de... de quemarse ese carro. ¿Y qué pasa en el segundo año? Bien cínico, el presidente vino con el de tránsito a quitar este carro. Yo, mi esposo y mis hijos quienes estaban, mi esposo sí le, se enfrentó muy fuerte con él. Le dijo, "Oye, Manuel, ya te pasaste, este cabrón." Le dijo, "Pues la verdad nos has dañado mucho. ¿Qué te estamos haciendo? Le dijo, ¿no te fijaste que vivimos nosotros aquí? ¿Por qué te atreviste a mandar a quemar el carro? Le dijo, ¿y ya hiciste justicia? ¿Por qué tan fácil lo vienes a quitar? ¿Por qué? ¿Ya, ya, ya, no, ya hablaste? ¿Y si nos viéramos quemados nosotros o mis familias? A ver... Y pues sí, él sí se enfrentaba fuerte, le hablaba fuerte, pues pues tenía razón. Y se hicieron a un lado lo del tránsito y dijeron que, pues que nos había invitado el presidente, que era un carro viejo que estaba estorbando. ¿Qué les dijo? Es que vamos a quitar ese, es un volteo viejo que está estorbando. Ah, pues síganse de sus engaños, le dijo. ...a ver qué más les va a engañar... ...y ya... ...que se retiran... ...dejaron el carro... ...y otra vez... ...y otra vez... ...querían tomar este lugar de la Ucoca... ...planearon una faena... ...y vinieron a provocar... ...empezaron a limpiar el terrenito... ...donde está la antena de la radio... ...allí empezaron a limpiar... ...mi hermano justo estaba ese día... ...y se enfrentó... ...mi hermano Jaime... Les dijo, oigan, ¿qué les pasa? A ustedes no les corresponde esta faena. Se supone que Ucocan tiene su gente. Nos vale madres decían. Y como traían piedras y asadones. Y yo no, yo no salí, sino fui a traer a mi cuñada. Y le dije, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? le dije, ya Manuel llegó con su gente. Y mi hermano está solito. Pero para eso mi hermano traía su cámara acá. A empezarle a tomar las fotos. Pues cuando nosotros llegamos a ese lugar, mi hermano ya era arrebatado la cámara, ya le habían dado de asadonazos en la espalda, ya le habían roto la camisa, y en eso su hija, la más chiquita que se llama Sarita, se le cuelga a su papá, y así lo tenía su papá. Dejen a mi papá, decía, dejen a mi papá. Y nosotros le decíamos, déjenlos ya. Y fue cuando se fueron. Pero para eso, hasta los, los este... Los del MP estaban a un lado y les dijimos que ellos también estaban participando en ese asunto y que nos hicieran llegar la cámara de mi hermano. Y este se hicieron los tontos. Se hicieron los tontos y pues nosotros no podíamos golpear a ellos porque ellos eran más Nosotros no podíamos hacer nada más que mi esposo con sus manos decía... ...ya dejen el profe, por favor, no les está haciendo nada. Y era mi esposa el que no tenía miedo, siempre enfrentaba, siempre se ponía en medio. No era, no golpeaba a él, sino daba la paz. Y pues yo creo que ese Emanuel, tanto odio le tuvo que... ...pues se, así fue como se desquitó con él, <coughs> de que siempre mi esposo... pues, daba que ya se calmara o que ya dejara de molestarnos. Ajá. <coughs> y así fue como, pues, él se enfrentaba con ese señor. Y resulta que se dio lo del huracán del 11 de agosto, cuando... Sí, que esa parte <coughs> ya no... Nada. porque ya lo tenemos como en varias grabaciones. ¿Así uh -huh. si quieren ahora nos pueden como contar esto Después de que lo agarran, ¿cómo es su proceso? Ah, después de que lo agarran. Ajá, de, o sea, lo tienen ahí, ¿no? Sí, eh, de hecho, este, <coughs> bueno, ese día el, el, el 10 de, de agosto lo lo este es es brutalmente golpeado. Eh, es también torturado lo en un pasaje que se conoce como agua torcida ahí es donde este él eh, lo lo aprenden. entonces este pues es al único no este y de ahí se lo llevan al, al palacio municipal donde lo tienen como cuatro horas en una camioneta amarrado este Bueno, a la camioneta le, le, le avientan gasolina y, y lo amenazan, ¿no? De que eh, si intenta hacer algo Pues lo van a quemar eh, En ese mismo momento igual eh, Lo amenazan con Con este, atacarnos directamente a nosotros Como familiares directos, ¿no? Eh, en caso de una provocación eh, Pues obviamente él no se iba No iba a huir Porque estaba demasiado golpeado ¿no? Entonces, este... Eh, él nos cuenta que, porque eh, aquí lo importante es que todo el tiempo estuvo consciente entonces a pesar de, de, de las heridas que tenía entonces estuvo consciente ¿no? Eh, como a las 5 4 de, la, de la mañana eh, viene la estatal, la policía estatal por él y lo sacan por acá por la ruta de San Pedro Copetatillo eh, nosotros en ese momento no sabíamos dónde estaba, esto eh, te lo estoy contando, eh Digamos porque él eh, fue la narración que nos dio ¿no? Entonces este eh, se lo llevan directamente a los separos a Teotitlán eh, Lo tuvieron ahí eh, parte de esa mañana y todo el día hasta en la tarde ¿no? Que eh, este, se dieron cuenta que sus heridas eran graves eh, Tenía las, las costillas rotas eh, Estaba muy deforme por eh, el exceso de golpes que, que tuvo Eh, o que le propiciaron, y este, pues bueno, de ahí ya el, el, el juez de, de Teotitlán lo mandan al hospital, ¿no?, en calidad de detenido, es hasta el tercer día que nosotros, este, damos con su paradero, ¿no?, porque no sabíamos a dónde, a dónde estaba, a dónde lo tenían, hasta el tercer día es que, este, nos enteramos que está en el hospital, eh, y entonces lo, lo vemos, ¿no?, Eh, estaba así, pues, te vuelvo muy muy golpeado eh, Aparentemente pues, ya eran tres días Ya estaba un poco mejor según este Pero bueno, eh, en este sentido eh, Ahí nos, nos enfocamos más a su cuestión de salud Porque realmente estaba muy grave eh, No podía hablar, no podía comer Eh, también sus pues, necesidades obviamente no, no las podía realizar eh, Y entonces eh, de a partir de ahí Empiezan una serie de contradicciones En cuanto al, al proceso que se le está iniciando eh, Empieza porque el, el juez, el MP competente eh, Que es el de Huautla No se presenta Eh, o sea, está en el hospital en calidad de detenido pero no hay nadie lo acusa no se presentan por ocho días y entonces eh, por eso mismo es que nosotros no, no podíamos movernos porque no había una, una demanda este sobre algún caso que ya, ya fuera este directo, no que lo estuvieran procesando, entonces el, el te digo, de ahí el, el MP de Huauta nunca se presenta hasta... Eh, después de ocho días el, el MP de Cuicatlán Que es el regional este Es el que se presenta A querer tomarle su declaración ¿no? Pero eh, Ya en esos días también Ya hay un, un documento En el que se le imputan este eh, te, eh, Tentativa de homicidio Portación de armas de fuego Es exclusivo eh, Lesiones, daños entonces son es una una lista de, de, de delitos que se le que se le fabrican ¿no? porque este eh, digo si bien él estuvo consciente todo el tiempo en ningún momento eh, hicieron que agarrar el arma o algo así en cambio sí presentan un arma no es una escopeta calibre 20 que presentan este los demandantes eh, y entonces a partir de ahí se in, se inicia digamos como a trabajar o a movernos para este eh, pues sacarlo ¿no? eh, nos topamos con que el MP de Guautla eh, fue conforme al proceso fue muy visible que había una este que había un acuerdo del MP con las autoridades en el que todo lo que viniera de la presidencia eh, se hacía rápido ¿no? y lo que viniera de la otra parte eh, tenía muchas trabas eh, en el juzgado de Huitatlán eh, ahí también se nos ponen muchas trabas porque se nos dice que que el proceso de mi papá tiene que llevarse directamente en Oaxaca porque es, este, es un delito federal la portación de arma ¿no? Entonces ahí como que nada más nos daban eh, la vuelta, no nos atendían hasta que llegó, hasta que eh, se, se vio a un abogado particular, puesto que estábamos con el abogado de oficio y entonces el, el, hasta ese momento que ya había un, un abogado particular es cuando decía, ah, no, pues siempre sí, ¿no? Aquí se tiene que llevar el, el proceso, eh, pero te digo, este... Al final el ese juez tenía que acudir al MP de, de Huautla para recaudar todos los los oficios o, o lo, lo que hubiera. Entonces, este pues muy muy visible hasta ahorita todavía la complicidad de del MP de de Huautla con con la, con el presidente, ¿no? Este Eh, en, es, en ese caso, en ese sentido, eh, ahí ya se se dividen los los el proceso. Uno es el proceso este, federal, que se está llevando por la aportación de arma de fuego, que este, te, ya te comento, fue sembrada, que incluso este, en la ley federal, federal de armas de fuego, esa escopeta como tal, eh, alcanza fianza, pero eh, lo que ellos hicieron fue recortarla, recortar el cañón y con esto ya no alcanza fianza no Uno tiene derecho a fianza entonces este te digo por una parte está eso por la parte local está el delito de daños y lesiones este lesiones calificadas en daños se le como te decía se le eh, se le imputan a él los los este supuestamente eh, Daño a una camioneta, que como ya te decía mi mamá hace un rato. Eh, pues más bien los hechos se voltearon. O sea, lo, los, los, los afectados eran otras personas. Y ellos ahí lo meten con que ellos son los afectados. Y esos daños se los cargan a él. Entonces, este. En cuanto a lesiones. Eh, también puesto que dicen. que el este. Eh, varios de, de estos de estas personas el hijo el presidente el hijo del presidente estos tienen lesiones muy fuertes y que, y que pueden este dañar su su este futura salud no eh, por ahí hay un hay un apartado donde dice que alguien tiene como la mano a punto de caerse ¿no? entonces que por tal motivo puede perder la mano y es muy grave cosa que no es cierto ¿no? entonces todos estos delitos son refabricados Lo que sí es muy claro es que en, en las declaraciones que ellos hacen ante el MP en este caso es el presidente, el hijo y tres policías municipales que son los, este, eh, los cinco directos que demandan a mi papá, eh, hay muchas contradicciones en, su, en sus declaraciones, ¿no? eh, lo, lo hemos visto, son muy claras, muy visibles Eh, los tiempos por ejemplo no de, de repente un policía dice no a las, a las seis y media el señor me estaba pegando con, con un machete y alguien más dice que a las seis y media igual el señor estaba pegando con el arma ¿no? entonces una cantidad de inconsistencias que el abogado que está llevando el caso las ha puesto en evidencia así muy muy obvias no muy lógico entonces este eh, pues hemos hemos este pues nos hemos llevado la sorpresa de que a pesar de que se han presentado pruebas testigos y demás pues ha salido el mismo ¿no? el, el mismo este auto de formal prisión por tal tal tal entonces eh, todas esas inconsistencias se han estado este pues igual metiendo ya en, en, en otro orden de, de carácter estatal y pues al, al final como que no ha habido esa esa voluntad política por parte de ni del estado ni de las autoridades competentes no en este caso el el juez regional o el juez local en en su caso no entonces eh, pues durante todo este proceso sí nos hemos enfrentado a todas este pues a todas estas arbitrariedades ¿no? y, y este obstáculos eh, muy muy muy buro burocráticos en algunos momentos y este pues hasta ahorita, ¿no? hasta ahorita este en el en lo que respecta al, al fuero común pues, eh, hay ya una un Un, este, una orden de, de libertad En cuanto a daños Pero en cuanto a lesiones Todavía sigue este, como trabado el asunto Puesto que este, Al igual que el federal el, Se han agotado to Todos los, los este, mecanismos Los medios Y por ejemplo en las audiencias A las que se ha llamado A esta gente para los careos No se han presentado ¿eh? Entonces eso eh, al final a nosotros nos ha desgastado mucho porque eh, te dicen mañana es la audiencia, ¿no? Mañana se tienen que presentar y, y nosotros nos presentamos y ellos nunca se presentan, ¿no? Entonces de ahí te sacan, ¿no? Pues nosotros hasta en 20 días sabemos la fecha para la otra audiencia. Entonces ha sido así, muy desgastante, ellos solo te prolongan el, el tiempo... y entonces no no ha habido este pues nos tienen atados no no no ha habido como esas esas salidas que nosotros también hemos exigido hoy que fuimos a GuauTla también exigimos pues el pues que se agilicen, ¿no? que las autoridades competentes agilicen esos y destraben esas cosas, ellos tienen los medios al final, ¿no? Eh, otros mecanismos de de mandarlos a traer, ¿no? en cuanto al, al fuero común también de de la juez directamente eh, decir, pues presidente, oiga, pues se tiene que presentar o qué sé yo, ¿no? entonces este digo es muy visible, es muy visible que, que hay ahí este obviamente una un, una serie de favoritismos no políticos que este a los que de los que hemos sido eh, víctimas en, en todo este en todo este proceso este y bueno eh, eh, eso sí pues prácticamente eso eso es lo, lo, digamos como eh, lo que ha habido en cuanto a al proceso que, que se está llevando a lo que nos hemos enfrentado con con todo esto y no han visto si hay manera como de zafarlo o de denunciar como este proceso como amañado con otro tipo de instancias eh, de hecho hay dos dos este eh, los compas han estado yendo a Oaxaca a, a, a, a, las, a, a las oficinas de gobierno no para pues para agilizar esto pero pues más bien Eh, todo esto obedece a una serie de intereses, ¿no? Al final, este, si nos damos cuenta en, en, a nivel estatal o a nivel este, nacional también En Oaxaca, por ejemplo, hubo, con, en, en este gobierno eh, que está ahorita Pues llega el gobierno con la alianza, ¿no? Del de PAN y del PRD de, y entonces este pues hay, este, está viendo como este reacomodo de esas nuevas fuerzas políticas que eh, bueno no, no nuevas sino de estas fuerzas que ahora están en el poder no entonces este apart, bueno partiendo de esto eh, de los 360 municipios de Oaxaca eh, yo leía la otra vez como no como noven quinientos ochenta de los 580 municipios de los 580 municipios de Oaxaca Eh, 90 tienen estos estos conflictos a los que ya se refiere mi mamá hace un rato que eh, conflictos postelectorales o electorales no entonces eh, si te das cuenta pues eh, Oaxaca como que está viendo es todo este reacomodo y los de arriba pues obviamente eh, pues est ellos están en su en su lucha <risa> también y no les interesa como como resolver los conflictos este municipales no entonces esto también ha sido eh, la falta de voluntad del mismo gobierno de Oaxaca de resolver estas este pues estos conflictos que al final es un poco lamentable porque eh, a veces es hasta que ya hay muertos o hasta que las cosas ya se salieron de control cuando actúan no eh, en este caso pues, hay muchos funcionarios que han querido Que Manuel Cepeda, este, pues esté en el poder, ¿no? Eh, más allá de lo que esté, este, pues ahora sí que haciendo Y eh, principalmente golpeando a, a, a, a, las, a la comunidad, ¿no? Entonces, más allá de esto, pues hay, hay un, un interés político por, por seguirlo manteniendo en el poder Y así ellos evitan, este, eh, pues meterse o, o generarse otros intereses, ¿no? Entonces este pues a partir de ahí, digamos, eh, es claro que, que este, hay un hay un este pues es, es claro que no hay esa voluntad ¿no? de de querer este de querer es, eh, solucionar los problemas y esto pues ha llevado a que ya ahorita ya sean más de ocho meses en el que mi papá esté en la en la cárcel, ¿no? eh, ahorita te digo como te decía se han agotado casi todos los elementos, todos los mecanismos para para su pronta liberación, eh, en ese sentido esta esta vez eh, se digamos se, se cambió la forma de, de llevar el proceso, se este Se, el, el abogado de, decidió que si se declaraba culpable eh, de esto de este delito de portación de arma puede eh, salir más rápido o sea al final son son dos cosas contradictorias ¿no? el rollo de, de, de la justicia en méxico pues es muy contradictorio puesto que te dicen ok eh, tú tienes un un proceso se te está llevando un proceso, eres inocente, está bien, pero tu proceso puede durar uno, de uno a dos años o hasta más, ¿no? En, en, en lo que te dicen, este pues si eres inocente, pero todo ese tiempo lo, lo llevas en la cárcel, ¿no? Entonces, este, pues aquí se, se cambió, se dijo, pues vamos a, a, a que se declare culpable y... por lo que representa que él esté en la cárcel, pues a nosotros, eh, eh, primero como familia, pues nos ha estancado, ¿no? Como eh, familiares directos de él nos ha estancado, puesto que eh, lo que hagas lo has dejado de hacer o ha, ha tenido otra dirección, ¿no? Y porque, pues, al final eh, sabemos que él está injustamente... recluido en el penal y que lo que queremos es su su pronta este su pronta salida ¿no? entonces eh, en ese sentido te digo el, el, el hacer el proceso así declararse culpable el juez en este caso dicta sentencia y la sentencia puede ser derecho a fianza o libertad condicional en ese sentido eh, él eh, ya no está en la cárcel queda fuera y su caso se sigue llevando eh, por fuera ya eh, son como eh, tácticas administrativas de por ejemplo cada mes ir a firmar cosas de este tipo ¿no? entonces este pero eh, el mes pasado te, teníamos hasta marzo nosotros pensamos que en, en marzo mi papá ya de, debía de estar fuera ¿no? eh, pasó algo raro que el, el juez este el juez de distrito el octavo juez de distrito de Oaxaca este di, eh, dictó un comunicado en el que dijo que no lo no lo terminaban de convencer las este lo que se presentaba, ¿no? las pruebas que había entonces quería eh, que otra vez o quiere que otra vez se eh, declaren tanto mi papá como las personas que lo que lo acusan O sea que no le convencían cuáles pruebas las que presentó, las defensa, que presentó los... la defensa y, y las otras. O sea, los dos. Apuntaron. Los dos. Entonces, este. que otra vez. Que, que otra vez este necesitaban declarar. Esto eh, perdón, eh, me, me desfase un poco porque eh, hay dos, hay dos, este. Hay como dos, dos momentos. Uno es el que se está llevando o se estaba llevando su caso, agotando todos los todos los medios, todos los tiempos para presentar este eh, pruebas a su favor, eh, se agotaron todos, se llevó mucho mucho tiempo y seguía seguía saliendo el auto de formar prisión. Entonces este en un segundo eh, el segundo momento se inicia porque el juez de distrito Revoca el expediente, dice esto eh, no está bien hecho, quien lo hizo lo hizo mal y yo lo revoco, lo desaparezco, y nuevamente el caso regresa en ceros al, al este al, al juez regional que se vuelvan a hacer las cosas, desgraciadamente eh, los los juzgados, los MPs, todos son este, mecanismos autónomos y aunque el, el estatal se hubiera dado, se dé cuenta de todas esas inconsistencias él no puede dictar un auto de libertad, decir si esto está mal hecho, pues sácalo ¿no? sino que lo regresa a quien lo hizo y entonces es el segundo momento donde eh, con el abogado ya se... se este pues se acuerda, ¿no? Él, él nos ofrece esta salida en que nos dice pues si lo declara si se declara culpable pues eh, durante un en un mes el juez dicta su sentencia y lo podemos sacar más rápido, ¿no? porque eh, decía de, de, si hace un rato ese es el ese es el asunto este pero eh, hace unos días, hace como 15 días pues nos enteramos que, que el mismo juez de del octavo distrito este se supone ya debía en esos días de emitir su sentencia, pero lo que emite es un es un documento en el que dice que otra vez se, se vuelvan a hacer las declaraciones porque no le te, terminan de convencer, ¿no? Entonces, este, hasta ahorita estamos a la espera de esa nueva fecha. Para que se presenten a declarar otra vez mi papá con su abogado, y eh, supongo que esas personas su su este su declaración la, la dejarán así tal cual está, ¿no? Y de ahí que este, pues ahora sí, de eso habrá hasta otra fecha donde el juez nuevamente tenga para dictar sentencia. Y entonces ya se, se pueda, o nosotros tengamos como. eso eh, por la certeza de si es fianza o si es este eh, libertad condicional no pero te digo ya bajo esos términos de pues de declararse culpable no y no sé si ya por último quieran decir algo ya para finalizar o si necesitan como No sé si con el caso sí, de de gente afuera. ¿no? De hecho, este pues bueno, eh, agradecemos ¿no? también el la, la voluntad, del apoyo de, pues de la caravana, en este caso de ustedes dos también. Y este, pues lo que nosotros eh, pedimos y hemos pedido así con la banda, pues es eh, como la como esa parte de la difusión de. de este este pues de este caso en específico que es el de mi papá y también la difusión del de, del conflicto ¿no? de, de San Antonio que, que este pues van como de la mano no también entonces este pues prácticamente por mi parte sería eso y este no sé también eh, la difusión siempre es eh, importante porque así eh, pues a quien se haga llegar a otros medios, este como que esta esta voz, este eco se va haciendo más grande, y a partir de eso puede haber este una movilización más grande ¿no? y, es, eh, y así exigirle a las autoridades competentes pues eh, la solución la solución de, de este de este conflicto. Pues bueno yo también este Agradezco a ustedes, ¿verdad que pues pues son personas que ni los conozco y pues la verdad este agradezco mucho el esfuerzo que han venido a hacer. La verdad a mí sí me duele mucho todo lo que ha pasado. Y pues más a mi esposo porque es una persona que no merecía esa injusticia que le hicieron y yo la verdad he sufrido mucho porque como les digo tengo seis hijos, nosotros no gozamos de oportunidades por lo mismo que los que vienen a hacer la supervisión dicen no pues tiene buena casa y no gozamos de ese proyecto Siempre a base de nuestros esfuerzos hemos vivido, hemos criado a nuestros hijos. Y este hemos estado en lucha para que los hijos logren estudiar. Hay tres en la Ciudad de México que son Vale, Jorge y David. David iniciaba su carrera en la Ciudad de México. El 7 de mayo inició su carrera. Pero ¿qué pasa? Se viene todo el de se desanima completamente el chico porque pues le bajó toda la moral de ver a su padre encarcelado cuando decía pues no es justo dice no hay dinero, no puedo, ya no puedo se salió de la escuela, se salió un semestre y mi esposo también se bañaba en sus lágrimas diciendo ¿por qué? ¿por qué mi hijo tiene que Dañarse y yo que le hecho a Manuel, porque hasta a, estos, a estas alturas nos ha puesto, no nos cabe. Y la verdad, pues a principios yo decía, pues vamos a, a verlo, a hablar con Manuel, ¿qué es lo que se trae? O, o a golpearlo. Pero tengo unos papás muy lindos que decían, no hija. Mejor vamos a ponerlo en las manos de Dios, que Dios sea el que haga la justicia. Porque de buena gana íbamos todos, dice, entre nuestra familia somos más de 50. Y vamos, dice, y lo golpeamos también. ¿Pero qué ganamos? Él tiene el poder, dice, y el poder lo hace fuerte. Al rato nos encarcela a ver qué daño nos puede hacer. Mejor dejémoslo así. Mejor calmemos a los muchachos que se calmen. Y, que, y le vamos a pedir a Dios Mejor me decían ¿Qué te parece? Vamos a pedirle a Dios Diariamente hay que hacer oraciones Y poner a, a Pedro en las manos de Dios Y dile a él también Que él ponga esa injusticia en las manos de Dios Porque con esa gente no vamos a poder Así con los actos que se han visto Que golpea y para todo es puro golpe para él ...pues nos va a acabar... ...y como dice mi, mi hijo pues... Estu, ...estuvimos muy este... ...muy preocupados... ...porque... ...pues esa gente de repente... ...veíamos que nos rodeaban... ...de repente... ...nos enfrentábamos con ellos... ...porque... ...nos manifestamos... ...no sé si alcanzaron a ver algunos volantitos... ...que están todavía pegados... ...muchas ocasiones nos... ...enfrentamos con su policía... porque siempre querían que no hubiera ningún documento en contra de ellos. Y varias veces salíamos a vigilar todos los papeles que pegábamos en las paredes. Y ya venían la, la policía y luego salía yo y pues a defender mis derechos. Y sí, pues nos enfrentábamos con los policías, casi pues si se trataba de golpearnos, pues a golpear, pero nunca se dieron esas cosas. No se dieron al golpearnos, sino que sí, pues yo les pedía de favor que no quitaran esas, esos papeles porque creo que estábamos en nuestro derecho, o más bien estamos en nuestro derecho de exigir justicia porque no estamos locos ni borrachos. Entonces, a ellos sí les molestaba mucho, o les molesta a que ellos se les publique algo. Entonces nadie... podía con ellos, y por eso pues, hemos sufrido mucho, moralmente, económicamente, ya no pod podemos trabajar tranquilos, ya porque estamos con ese pendiente de que ya nos hablan, o de que ya vamos a ver a Pedro, en que se siente mal, y bueno, y a través de, de este tiempo, que son ocho meses, Pues hemos conocido a través de Dios a muchas personas y nos han tendido la mano. Si no es una despensa, son unos dineritos que nos traen. Pero ya ve que el dinero no rinde porque no estamos activos en nuestro trabajo. Mi esposo era carnicero y los chicos desde niños aprendieron a trabajar con el marrano. Pero no enfrentar el negocio, no a partir carne, no enfrentar a con los, con, o sea, con los compradores, sino estaban como ayudantes. Y ahora en esta ocasión, uno de mis hijos, el que trae, el que tiene a su esposa, pues tuvo que enfrentar ese negocio a partir a despachar. A principios no nos rindió el negocio, porque no estábamos preparados, no sabíamos cómo... Cómo preparar bien el bistec No sabíamos cómo cortar las piezas Porque mi marido era el que enfrentaba El negocio Ajá Y así el muchacho pues Tronó en la primera tanda de Del negocio No le rindió No le salieron las cuentas Y gracias a Dios que Como le digo que mi esposo Pues se crió allá en Coscatlán Yo fui a pedirles la mano, que yo tenía este problema. Y me tendieron la mano las personas, me prestaron dinero para echar nuevamente a andar el negocio de la carnicería. Y así, luego al Banco Azteca, igual por otro lado, fui a pedir un crédito, y como el Banco Azteca no hay que quedarle mal, cada semana hay que estar paga y paga y paga. Y eso es lo que nos ha estancado, nos ha acabado un poco porque nos sentimos muy presionados, que la poca ganancia que adquirimos de nuestro pequeño negocio, nada más es para pagar y pagar y pagar y pagar, y si sí, a tal parece que a veces hasta nos enfermamos, porque si no fuera por pagar, aunque sea media tortilla nos conformaría, pero lo que nos acaba son los pagos que hacemos, y ahora si no enfrentamos nuestro negocio, pues nomás nos estancamos, ¿ya dónde? ¿Ya dónde recurrimos? Entonces, pues yo lo que le pedí a mi hijo, pues que, pues vamos a hacernos fuertes y vamos a, a aguantar. Ya mero ha de salir, papá, le digo, ya serán otras las cosas. Cuando él ya salga, ya todos nos encaminaremos en nuestro trabajo. David en su escuela, y mi hija en su escuela igual. Pero a pesar de eso, la pequeña le echó muchas ganas. Y se ganó una beca de la Secretaría de Educación Pública. Y pues bueno, y se ha apoyado mucho. Trabaja los días domingos. Y gracias a Dios que ella, pues se convirtió cristiana. Y cree mucho en Dios. Y se ha enfocado en ese lugar. Y eso nos ha ayudado bastante. Porque dice: Mamá, es que es el único camino que puedo agarrar. Echarle muchas ganas a mi escuela. Hacer un esfuerzo muy grande y seguir adelante. Uh -huh. Y así hemos estado viviendo. Uh -huh. En ocasiones, pues sí, la verdad a veces nuestra cocina no cuenta con mucha alimentación. Pero aún nos mantenemos con mucha fuerza. Y con la ayuda de ustedes, pues yo creo que más fuerza. Muchas gracias por todo.